Señor. estos momentos comienza su programa Manantial de Fe transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario dirigido y presentado por el reverendo Moisés Salvear que a seguir tiene la palabra Muy buenos días a todos nuestros amigos que están en la sintonía que Dios les bendiga mi deseo y también es el deseo de este programa Manantial de Fe el cual trae la Palabra de Dios Dios entre nosotros Dios en primer lugar Que así sea entre especialmente nuestros hermanos De todas las iglesias aquí en Puente Alto Y en todos los lugares donde se escucha este programa Que Dios sea el primer lugar Estaré leyendo entonces a todos nuestros amigos que nos escuchan Y hermanos en el Señor le estaré leyendo una parte del Salmo 40. Dice así, Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, Y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos y temerán Y confiarán en Jehová Bienaventurado el hombre Que puso en Jehová su confianza Y no mira a los soberbios Ni a los que se desvían Tras la mentira Has aumentado, oh Jehová Dios mío Tus maravillas Y tus pensamientos para con nosotros No es posible contarlos ante ti Y si yo anunciare y hablare de ellos No pueden ser enumerados Amén Es un salmo que habla respecto de la liberación la liberación que dios da cuando estamos en problemas o cuando estamos en dificultades o cuando hay pobreza o cuando está la enfermedad latente y pesada hostigosa y perseverante digo eso porque dice el, la primera palabra pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor porque la paciencia no es de una hora en muchos casos posiblemente sí pero la paciencia se prueba por el tiempo la paciencia se prueba por la esperanza si sí, así se prueba la, la la paciencia porque la esperanza produce paciencia así dice la Biblia Sagrada entonces cuando estamos en dificultades en problemas cuando estamos, estamos en ella eh, eh, en aquella enfermedad pegajosa pegajosa o cuando hay una dificultad en la cual parece que hay solución, no obstante, ahí está nuevamente. Esperemos en Dios. Pero no esperemos solamente, a ver, así, sin hacer nada. Esperemos en oración. Oremos. Acerquémonos a Dios realmente cuando la persona quiere algo a ah, busca de todos los medios y espera y el apóstol nos dice que el labrador para recibir los frutos debe trabajar primero y con paciencia espera los frutos así es en todo orden de cosas aunque dios hace milagros Porque Dios es el dueño del tiempo. Y puede hacerlo inmediatamente. Cosas que pueden demorar mucho tiempo. Ese es un milagro. Y Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Y lo hemos palpado. Y siempre estamos. Viendo estas manifestaciones. De la bondad. Y de la misericordia de Dios. Porque cuando se pide con fe. A la fe. A la fe. Es el poder grandioso que mueve todas las cosas Aún el corazón de Dios Salmo 40 leído para ustedes Del versículo 1 al 5 Amén Hoy es un día en el cual nosotros Debemos de aprovecharlo para sacar buen resultado hizo ayer o antes de ayer o los otros días anteriores bueno ahí veremos nosotros los frutos del trabajo de la labor del esfuerzo ¿ah? del encomneo sí pero hoy es un día especial en el cual dio ha preparado para usted un día en el cual usted va a recibir lo que le pidió lo que confió en Dios si sí, hoy día usted va a vencer va a tener la victoria de la lucha de todas las cosas que está pasando sí por eso traje un himno lindo que canta el obispo Raúl Alvear hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda, que yo pude encontrar mis amistades y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné me aborrecieron por causa de su nombre cuando su ...que a Cristo me entregué. Aquel camino de tanto sufrimiento... Fui aquel camino que el mundo me trazó. Fui transformado en aquel feliz momento cuando mi Cristo al cielo me llevó. hay una senda que el mundo no conoce hay una senda que yo pude encontrar en cristo encuentro la salvación de mi alma cristo es la senda que me puede salvar cantaba para nosotros reverendo raúl alvear que su residencia es en más en brasil muy lejos caluroso lugar bueno, allí está trabajando la obra del señor, aunque él se movimenta en todo Brasil en las Filipinas en todos los Estados Unidos y en muchos otros países más, pero gracias al señor todavía él está en la obra del señor con su esposa su esposa Janice Lavon Taylor que los dos trabajan para el señor adoptó ocho niños adoptados que qued habían quedado huérfanos y otros los regalaban en el hospital ahí está una vida de amor y de sacrificio <coughs> y de tanta dedicación para las personas él es blanco, mi hermano es blanco como yo su esposa más blanca aún pero él tiene hijos adoptados que son negros negro y otros son mulatos y otros son trigaños trigueños, trigueños ¿eh? y todos están gracias a Dios en el camino del Santo Evangelio del Señor yo alabo la decisión de mi hermano de hacer esto para personas y otros adoptan cachorritos ¿no es cierto? cositas así que no deja de ser loable también pero una persona una persona es un mundo y en él está estampada no es cierto, el paso de los años está estampado en su corazón lo que ha, lo que ha pasado durante su existencia y podrá decir y hablar, no es cierto, y podrá también reflejar lo que ha sido plantado en su corazón, así es, bueno estimados amigos oyentes, luego estaré leyendo lo que a mí me convoca lo que a mí me trae y lo que a mí me comisiona me comisiona el Señor a predicar la palabra del Señor capítulo 4 de Lucas el evangelio según San Lucas voy a leer solamente dos versículos Dice así el versículo 18 El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón Y a pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor anoche tuvimos una linda predicación el obrero cristiano Neftalí Neftalí Aarón Alvear Alvear Hernández estuvo hablando justamente de esto predicando Exactamente esto Esto que estoy en esta mañana leyendo Y que deseo transmitir para ustedes también Porque toca en el alma estas palabras Estas palabras escritas Que fueron dichas ¿Sabe por quién fueron dichas? Ah, fueron dichas Por el Señor Jesucristo Al leer Y el libro del profeta Isaías Isaías 850 años antes de Cristo ya estaba anunciando exactamente esto por eso el Señor Jesucristo cuando le dieron el libro del profeta Isaías dice que abrió el libro y habló de este lugar el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. Estas palabras que dijo el Señor Jesús, Y lo dijo a todos los que están estaban allí, pues enrolló el libro del profeta Isaías y se sentó, Jesús, se sentó y dice que todos los ojos, y que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y les dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Aleluya, qué cosa linda, que cosa extraordinaria el propio Dios que habló al profeta Isaías estaba allí ahora presente estaba presente en la condición humana Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos en Cristo están escondidos todos los tesoros espirituales y el verbo que se hizo carne Estaba hablando estas palabras y hoy te las dice a ti, estimados amigos oyentes. Tú que no comprendes mucho del evangelio, pero te agrada. O tú que estás escuchando solo para criticar. No importa, es una persona pensante, es un ser con intelecto. Eh, crítica no importa pero la palabra de Dios permanece para siempre y es bueno muchas veces que las críticas algunas veces críticas destructivas y otras constructivas es bueno que muchas veces hayan estas especies de cosas para distinguir entre la paja y el trigo, entre el trigo y la cizaña ¿Ah? porque mire usted este Este ser humano no es solamente humano este ser hecho de tierra, de barro que Dios lo hizo no es solamente eso va a la tierra lo que es de la tierra sin duda pero va a Dios lo que Dios le dio el espíritu, el alma eso va a Dios y tendrá que dar cuenta a Dios de todo lo que hizo estando en este cuerpo, sea para bien o sea para mal. Sea que hizo bien, cosas buenas, agradables, eh, que que eh, hizo lo que Dios ordena en sus mandamientos, o no, o hizo lo contrario, todo eso tenemos que dar cuenta a Dios. Todos. Todos. No crea que usted se va a escapar porque usted dice no creo. Porque la Biblia le lo, lo escribió fulano de tal o cualquier persona que era un vivaracho ¿Ah? muchas personas dicen eso y lo dicen así como que si fuera tan real tan verdadero que ellos mismos se lo creen lo que es una grande mentira falsedad porque la biblia no fue escrita por voluntad humana no si hubiera sido escrita por voluntad humana nunca nunca las crónicas de israel hubieran o eh, hubieran dado a conocer los pecados que cometieron sus reyes sus príncipes sus pecados los pecados terribles de idolatría del pueblo nunca lo hubieran escrito porque ellos creen en un solo dios son monoteístas, siempre han sido monoteístas, pues Dios es uno, Dios es uno, no son tres, ni dos, ni muchos, Dios es uno, y uno es un hombre el nombre que salva hay uno solo, no hay tres nombres, ni 25 dice porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesús ¿Dónde se encuentra esto? En Hechos Hechos de los apóstoles Capítulo 4, versículo 12 Le doy la cita para que lo ve, lo busque si quiere Pero hay personas que no creen Y creen que se van a, se van a escapar De Dios No creyendo Negándolo Haciendo lo contrario Criticando ¿Ah? ¿eh? ¿Ah? viviendo una vida disoluta como que que le importa a ah, un día compareceremos sí pero el espíritu del señor está sobre mí dijo jesús y yo puedo decirlo en esta mañana a sí mismo que el espíritu de dios está sobre mí por cuanto me ha ungido dios para dar buenas nuevas no aquellos que pueden pagar por la salvación porque la salvación no se compra el señor jesucristo derramó su, su sangre en la cruz en el calvario por nosotros por toda la humanidad es solamente creer en ese sacrificio y entregarse a dios al camino de dios para vivir esa vida que dios quiere una vida buena y dios te dará todas las cosas pero el alma un día tendrá que dar cuenta a dios Y tú y yo compareceremos allí. Y el evangelio fue dado a los pobres porque solamente los ricos podrían pagar. Como antes se pagaban las indulgencias. ¿Ah? Las indulgencias pagadas con terrenos, con casas, con fundos, con mucho oro, con mucha, con, con muchas alhajas. ¿Ah? Con tesoros se pagaba la indulgencia pagada para ser salvo o por lo menos para llegar a un lugarcito de reposo, descansar un poquito y después entrar al infierno otra vez el llamado purgatorio ¿Ah? no existe escoge en esta vida, ahora a dónde tú vas a ir en la eternidad es ahora cuando tú debes decidir está en tu decisión está en tu forma de querer si aceptas el camino del Señor o no. Esa es la grande verdad. Por eso dice el Señor aquí. vi me ha enviado a sanar a los quebrantados de los huesos. A los quebrantados de salud. Aquí dice. No. Dice me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Que tienen el corazón quebrantado, que tienen el corazón sangrante, herido, abierto, llorando lágrimas de sangre. A esos quebrantados de corazón, que ya parece que no hay más esperanza para ellos. Ya parece que no hay nadie que pueda sacarlos del pozo del lodo cenagoso, como decía el Salmo están metido muy grandemente en tantos problemas y que la sufre que muchas veces no se demuestra con el con la sonrisa sino que está dentro del corazón quebrantado de corazón oh ven esto en su familia ven esto otro ve eh, aquello le está llegando parece que todo todo está encima de... Y no haya a quien recurrir. Hoy en esta mañana. Dios está hablando por su Santo Espíritu. Pues eh, la, eh, la unción de Dios. El ungimiento de Dios. Me ha enviado para sanar a los quebrantados del corazón. Y pregonar libertad a los cautivos. Muchas veces están cautivos físicamente. Y ahora reconocen que su vida ha sido un fracaso y ha sido una nube negra para los demás ha sido la desgracia de la vida para los demás y ahora reconocen en aquellos lugares de reclusión que están encerrados como si fueran animales pero en realidad son personas que escogieron el mal camino Dios te anuncia libertad tal vez de no de esas rejas de fierro Pero sí libertad del alma Libertad de la condición En la cual has estado encerrado Por años y no has visto Lo que Dios te ofrece Y en esta mañana Dios te ofrece Lo que dice aquí Libertad los oprimidos Y predicar el año Agradable del Señor Hoy Hoy comienza para ti si tú lo crees haz una oración ponte allí donde nadie te vea o donde te vean porque tener vergüenza de Dios si Dios conoce hasta el íntimo pensamiento que tú tienes ah, muchos tienen vergüenza pero esa vergüenza orgullosa ah no no, no quieres dejar pasar nah, hazlo Porque quien sabe el día de mañana Por eso Dios te ofrece hoy día ¿ah? El tiempo agradable Del Señor Ora al Señor Pídele perdón A Dios Confiesa tus pecados A Dios Dile que quieres ser un hijo O una hija de Él En oración Él te va a escuchar Como me escucha a mí también Amén, Jesús. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe... Al trono de la gracia de Dios Mi amado y buen Salvador Jesucristo Amado Dios a usted yo clamo En esta mañana Rogándole Señor amado Pidiéndole mi Dios amado Y también en, en súplica suplicándole Que tenga misericordia de los que están encarcelados pero encarcelados del alma, del corazón, de actitudes, Señor. Y también aquellos que están en aquel lugar, encarcelados por sus delitos. Oh, Dios mío, porque todo aquel que pide clama a usted, usted le escucha, como me escucha a mí en esta mañana, Dios. Y le ruego y le suplico, mi Salvador, que en su mente y en su corazón usted les hable y perdone, Señor amado y pueda así, aquella persona recibir ahora, recibirle a usted en su vida y en su corazón, como el salvador de su alma, y también Señor, le pido por aquellos enfermos, que no pueden ni andar casi ni proclamar palabra pero usted tiene misericordia y sabe dónde están, o aquellos hijos suyos que están sufriendo, por todas estas vicisitudes, por todas estas cosas que nos trae el diario vivir, pero que además tenemos confianza en que ustedes, Señor amado, hoy dará la solución. Que así sea Padre Celestial, que así sea sobre estas almas. Se lo pido y se lo ruego en su santo nombre, Señor Jesús. Amén y Amén. Estimados amigos oyentes, le convido a nuestra iglesia que está ubicada en la calle José Victorino Lastarria, número 630 en la población Pedro Aguirre Cerda segundo sector, vaya por la avenida Salvador Allende llegue al número 630 de detrásito de la avenida Salvador Allende, ese mismo número está el templo la iglesia apostólica unicista de Chile le convido con, con mucho afecto si sí. Mañana nuevamente este programa de, de, de radio, Manantial de Fe, con este su pastor amigo, el reverendo Moisés Salvear, estará presente en este lugar, si Dios así lo permite, aproveche lo que Dios le dijo en esta mañana. Amén.